de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97, ni temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 ràdio, amb el treball de Sala Folgada en la redacció i d'Arturo Delgadot, front del control de so, vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorda que es podeu sintonitzar mitjançant de la 97.7 de l'AFM en l'aplicació per a dispositius mòbils a d'Apel·li Android, en el TuneIn com la 97.7 ràdio i en la nostra web la 977.com i més teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports97nit, esports97nit. La pregunta que vos estem fent el dia d'avui és si tenim en compte que veurem dos partits ara en eh, poc més de quatre dies, ja eh, que fer rotacions. És la pregunta que estem fent en el dia d'avui, arroba esports97nit. És es moment de tirar de les rotacions perquè el que està clar és que sense solució de continuïtat bàsicament a aquestes hores ahir estàvem sentits els protagonistes de la victòria 4-0 del València en la jornada 33 i sense solució de continuïtat arrenca ja la 34 al cap a ja la fi aquest és un problema de, dels clubs que quan arriben ixes reunions en juliol acompanyades imagineu d'aixos pantagrolecs dinars que faren el paronet doncs, eh, quan apreta la calor i apreta la fam els presidents dels clubs de primera els posen davant la mort de Kennedy i qualsevol altra cosa i la signen i es posen un calendari com aquest que no té ni camp ni peus i l'assignen i això és l'autèntica realitat eh, en poc més de 4 dies eh, li toca per exemple a llevar avui jugar eh, dimarts no sé si, eh, Torna a jugar el dissabte Este cap de setmana eh, Va jugar dissabte també el divendres la setmana passada eh, No hi ha ni cap ni peus En els eh, horaris Per si tenia dubte De per què passa el que passa Amb els horaris No hi ha més que llegir l'entrevista que avui ha concedit El president de la patronal futbolera Al eh, eh, diari El Mundo Deportivo El Sr. Javier Tebas que ha dit clarament que és ell qui fa els horaris. Lo que no sé és en la lliga què fan alguns que treballen, perquè sembla que Tebas ho fa tot, o almenys tot el que li interessa. I en el, en el tema dels horaris és una evidència. Per cert, molt curiós, quan el propi Tebas ha reconegut que els seus fills li canten el del Tebas Betellà. No sé si és eh, lo típic de quan tu no és eh, jove que vol arribar a una hora a casa i eh, en casa teniu el cas d'arribar a una altra hora. Se veu que els horaris d'arribada dels fills a de casa tampoc eh, eh, són agarrats a magrado i per això li canten el teva esbetellà. Sí, és cert, eh, Este és el que posa els horaris. Este és el que se va inventar un dia la milonga aquella de que se ficava de nariz a les 4 de la per a la desplada per intentar impactar en el eh, horari asiàtic. Des d'aleshores de no hem vist ni un sol índex d'audiència de quan se veu la lliga eh, espanyola en els eh, països asiàtics, bàsicament perquè és una milonga i és una mentida. I eh, jo no tinc tingut l'oportunitat, però m'agradaria parlar amb algun preparador físic que me conte precisament en el tram final de campanya com incideixen, jo no parlo del València, parlo de qualsevol equip que tinga tres competicions. Com incideix, tindré un horari com el que estan tenint els eh, equips en aquest tram final de Lliga. Miren, és una evidència que aquest és es un horari d'estrelletat. És una evidència que la Lliga fa i desfà els horaris o en aquest cas Tebas fa i desfà a la seva voluntat, més que res per el, el acord verbal, perquè se duen molt bé, com he dit moltes voltes, que té Tebas amb uh, Mediapro. Per això Tebas està molt interessant en què Mediapro siga que continue explotant els drets de la Lliga espanyola i per això lògicament Tebas està absolutament en contra de que els equips comencen a signar amb telefònica, perquè si els equips comencen a signar a telefònica, a Tebas no li queda molt de xuplar del pot que ja estaria bé el que passa és que el forat que ha deixat en la lliga espanyola és tan gran i tan evident que a darà la diferència entre els de i els de baix és abismal, és sideral i ho dic, per exemple en el dia d'avui, el Barça li n'ha fet 6 al Getafe. 6. I perquè... a partir del quart podríem dir que ha alçat el peu de l'accelerador. Ahir, el València, al Trantran, li en fa 4 al Granada. A la fi, esta lliga s'ha convertit en eh, un campionat en tantes desigualtats que per molt que en el dia de maestra apareguera a Tebas hi ha tante, tanta feina per fer. I n'hi ha tan de mal fet per reconstruir que em sembla que la reconstrucció del futbol espanyol pot durar anys, i que a més va ser complicada. Molt complicada. Les 11.36 pendents a ja més jornada 34 de Lliga, en la qual el llevant està cada volta més a prop de la salvació i està guanyant 1-0 al Còrdoba. Eh, estem 12 per acabar. M'ha des de eh, la primera part el conjunt llevantinista amb un gol de David Barral després d'una passada de Víctor Casalesús. Tot això i moltes coses més que han acorregut en el dia d'avui les repassem, com sempre, en les nostres 5 fotos. Sense temps per a res, este Matías Torrata treballa en el València. Ademà, segona i última sessió abans d'enfrontar-se al Rayo, el partit de Granada ja és passat. Confiança per al tram final, així s'ha mostrat avui Javi Fuego, sabedor que espera una lluita final tremenda en Madrid i Sevilla, però confia molt en les seues possibilitats i les del seu equip com a grup. Al final un equipo que, que encaja poco, que concede poco al rival, pues eh, tiene muchas opciones de ganar porque nosotros en ataque tenemos eh, muchas opciones, eh, muchas variables y gente de muchísimo nivel, así que le damos mucha importancia a eso, a ser un equipo competitivo que éramos al principio y sobre todo fiable y sólido que, que somos ahora, yo creo. Si en algún momento el cansancio pudiera un poco más, eh, yo creo que la motivación es más grande y te hace incluso dar un plus, así que no creo que que el cansancio pueda ser una excusa, es más. Veo l'equip entero i bien físicament. El raio no es juga res, amb la qual cosa està a la incòndita de saber si baixarà la guàrdia o jugarà sense complexes i si no tindrà res a pedre. Li ho preguntaré i nit al defensa raïllista Jorge Morcillo. El llevant continua cada volta apropant-se més a la salvació. De moment, hi ha 10 minuts per a la fi del seu en de la jornada 34. Està guanyant-li 1 a 0... A l'equip del Córdoba, amb gol de David Barra, la qual cosa continua ortorgant-li avantatges sobre els seus perseguidors, facin el que fagen després de que l'equip renota, sume, si finalment és així, 3 punts esta nit. Canxa nova, València-Bàsquet, jugarà per primera volta en el Gran Canari Arena en la Lliga. Recordem que esta lonja ja s'estrenarà en esta canxa en la competició de la Copa del Rei. Les 11 de la i 38 minuts. Vos recorda, la pregunta esta nit és... Tenint en compte el que ve per davant, dos partits en quatre dies. La gran pregunta és moment de tirar de rotacions. Vos preguntem en el arroba esports97nit. moment de tirar de rotacions pel que ve... Doncs pues, eh, esperem les vostres respostes i les llegirem, com sempre, en el programa. Les 11 de la nit, Esports 97, que fa una lleugera, pausa per agarrar l'aire i de seguida estem amb tots els temes que vos hem eh, tocat en portada i dels quals anem a parlar fins a la una de la matinada. Així, a Esports 97, dit, en la 97.7 Radio. Dudes? ¿No sabes qué coche elegir? Cómprate un Citroën en Citroën Ugartesa. Tomás Montañana 14, Citroën Ugartesa. ¡Acertarás! De los ingredientes más naturales nacen las artesanas del arte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno.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 ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? ¡Te lo ponemos fácil! La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. Esports 97 NIT. El teu equipo. La teua radio. Les 11 y 40. Sen setemps perarres. Prácticamente estábamos a ir a Parlan de la victoria 4-0. Y este matí se han afolgado, ¿Qué tal? Què tal, Manolo? Buenas. Tornem no, al València del treball, perquè ella que prepara el partit del Rayo. Sí, recordem, Manolo, que demà que avui ha treballat el València, treball regeneratiu per als eh, titulars, poc més dur per als futbolistes que no participaran en aquesta victòria contundent altra, amb estall en aquest cas davant el Granada. Demà l'equip treballarà, Manolo, en la, diríem, sessió seriosa per a preparar el duel de ditsos. De Bàsicament. Demà, demà és dimecres, treballem pel matí per la Nuno, Convocatòria, la litúrgia, diríem, habitual en la prèvia d'un partit. De vesprada, van viatge cap a Madrid, se quedaran concentrats en un hotel de la capital. Dixous juguen a Vallecas davant del Rayo Vallecano. I sí que, Manolo, pues esta semana prácticamente espera descansar, competir i, en este cas viatjar, perquè també se viatja a, a Madrid. No hi ha més. Rotaries contra el Rayo? Jo... Rotaria algun futbolista, sí. Jo rotaria algun futbolista, sí. Jo uh -huh. crec que Negredo arriba al moment en què si en uno eh, no se planteja que no se ho planteja jugar amb dos davanters... I no se ho planteja. Que, bueno, probablement eh, li aniria bé al València, probablement perquè són dos davanters absolutament complementaris, uh -huh. però tenint en compte que uno no se planteja dos, dos davanters, jo crec que després de, bueno, des minuts de qualitat que ell va a fer davant el, el Granada probablemente me haréis que ser titular a, a Vallecas, eh, vamos, sin seducto. Y a Mesa de él, a nivel de confianza, creo que le vendría Beckel Técnic, en una semana de tres partits, mínimo, le donará el del el del Micho a, a Negredo y le donará descansa a Yo rotaría o un central o un lateral, una de las dos posiciones, no rotaría las dos. Bueno, está Enzo Manolo también, que Rodaría, podría rotaría un midscampista y, y rotaría un davante podría descansar uno per línea con parejo, fea fútbol, con fea sí. bonita, es que las rotaciones son a eso yo faría un dos cambios només. no creo que en uno pasa le han tenido si fa algo no faría más de un dos cambios ahí no va a hacer cap uh -huh. porque el de Gallá evidentemente era era, era, bueno, era obligat Per tant, demà sabrem què és el que, Com se planteja el tema Del de... partit de Vallecas per en uno Sí, de moment 8 no hem De moment tocava regeneratiu Per als uh -huh. que jugaren i una miqueta més de pilota Per als que no jugaren els 90 minuts però hem de parlar de la resta. La resta és que en sala de pressa ha arribat eh, Javi Fuego per a parlar. Sí, a parlar Javi Fuego abans de l'entrenament. Manolo Piatti mm -hmm. completa la sessió preparatòria. Vorem si entra ja en convocatòria per a Vallecas. Jo crec que entrarà, però per al duel de diumenge davant l'Eibar. Però bueno, l'únic fet noticiable és que Piatti altra volta aquí se va parar. En las acaballes de la pasada semana, pues voy a treballar también el grupo y probablemente esta semana entre en convocatoria. Yo apostaría porque entra para el compromiso del cap de semana. Parla Javi, fuego, que ahí va a marcar, según gol de la temporada, el que ya, fuego, davante el Granada en el seu counter particular. Ha parlat Manolo, muy bien, fuego, al voltant de la confianza que ella en el equipo, al voltant de la fiabilidad que estaban ante el equipo en este tram de, de temporada, en el tram decisivo desde el inicio creo que hemos sido muy muy competitivos trabajando mucho, muchos aspectos creo que sí que nos hemos co convertido en un equipo fiable en un equipo sólido y es cierto que desde dentro del campo pues también tenemos esa sensación eh, los equipos rivales nos hacen pocos goles eh, prueba de ellos es que bueno diego ha batido un récord de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 La clave del equipo va mucho más allá de, de un tribote o, o de dos delanteros o de, o de cualquier esquema. La clave del equipo es el primer día de, de esta temporada, el hambre que hay, el grupo que, que tenemos dentro y creo que, que al final un, un equipo que, con, que consigue los objetivos... Eh, no va solo centrado en, en un tema de, de tribote, o de doble delantero, de pivote, o de lo que sea. Sino en el trabajo diario, en la fuerza del grupo, en lo que entrenamos, en lo que preparamos los partidos. Este era el análisis de fuego al voltán del equipo del Valencia, el Seúl, el, el, el propi mm. Y este el análisis maravilloso de los rivales, Aleti de Madrid y Sevilla. Creo que el Atlético de Madrid es un grupo muy, muy fuerte mentalmente desde la llegada de Simeone. Eh, le han afectado poco tanto los resultados a favor como los resultados en contra eh, yo creo que es algo digno de admirar porque cada día están superándose eh, ni cuando ganaron la Liga y llegaron a la final de la Champions hincharon el pecho y pensaron que, que ya estaba todo hecho, ni ahora creo que que vayan a dejar de trabajar, así que en cuanto a eso creo que no va a aflojar nada. Y el Sevilla está demostrando que, que están haciendo una gran gestión de, de plantilla, eh, están participando muchos jugadores y al final se les nota frescos, y yo creo que por una parte el cansancio que puedan tener de, de jugar esa eliminatoria Eh, pues tan exigente les va a dar también eh, a nivel de, de moral pues fuerzas para afrontar este, tra este tramo final son dos rivales muy fuertes pero creo que nosotros somos un equipo muy fuerte, confío en los compañeros como os he dicho antes también veo al equipo entero físicamente y confío en hacer un buen final de temporada y que al final estemos eh, celebrando algo que a la fiesta, digamos, celebrante alguna cosa dio fuego respecto al Valencia, el análisis de la Leti Madrid y del Sevilla. Este el análisis del rival, el que le espera en Vallecas, dicho dichos al Conchunda en uno. Yo creo que es igual de peligroso. Conociendo al, al entrenador, eh, sé que no deja nada al azar, que trabaja hasta el último día. Da igual si, si ya están salvados y si no pueden optar a nada por arriba, que en este caso todavía no... No se dan esas circunstancias, pero aunque fuese así, eh, Paco exprime al máximo a los jugadores hasta el último día y bueno creo que es un equipo igualmente peligroso y, y que en su campo pues son muy fuertes. Además, frente a rivales de entidad, como, como en este caso se van a enfrentar al Valencia, pues todavía añaden ese plus de, de motivación que les hace ser eh, pues más incisivos y más peligrosos aún una cosa más, Folgado? No, que de mamá no lo última sesión preparatoria eh, Lista de convocats Y posteriormente vesplada viajada para Madrid Perfecte, pues eh, espera el rayo en Vallecas eh, Tendrá que andar después de lo que pasa en Copa ¿Cómo espera este rayo que esté prácticamente el objetivo ya bastante Y no te res ni a guanyar ni a pedre? Además a verlo De la mano de un valenciano que juega en el rayo vallecano No es central eh, eh, Es Jorge García Pero utiliza, fa servir el seu segundo cognome la Sambarrita Morcillo, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buena nit. Bueno, pues en primer, yo lo que hay que hacer a, a Jorge García Morcillo Morcillo, con el UZ, futbolísticamente, defensa central del Rayo Vallecano Es agradecer que se tenga Hombre, pues for, fundamentalmente porque es un futbolista del equipo contrario Que te agarra el teléfono, que ya es, es Valencia eh, Pero sobre todo porque anit nit o a ir Jorge García Morcillo va a ser pare Y todo y eso, eh, eh, nos diría que nos hablaba a tendre y nos Y e sí que lo primero que hay que hacer, Jorge, es donarte gracias de, de todo cor Nada, gracias a vosotros por por esta entrevista, bueno, por fin nos sigo a la distancia y bueno, soy soy de la casa, soy Valencia, <risa> como tú dices y bueno, me he formado ahí y por supuesto estaré encantado de, de atenderos. Eh, más bien que que chiqués, no, Lucas. Lucas, sí. Nació ayer, 27 de abril y Tanto él como la madre están muy bien y muy contentos todos. Fantàstic. Li direm al teu cosí, a Pedro de la Copa, que apreta que, que ahí en la Copa paguen bé y que, se, y que se marque un bon regal. Per a, per a Lucas. Pero, pero, pero, pero, pero. <ríe> li agraïm també, com no, a, a Pedro Zamora, que, que ens ha eh, tirat una maneta i li ho agraïm. No hi no ha competència eh, malantes en estos casos, ni, ni molt menys. Bueno, Jorge, pues eh, arriba el València i jo estava mirant la clasificació davant un rayo que olive no ni per baix, ni per vice ni exppiraacións verdad podemos decir que el Rayo es un dels xs que per el Rayyo un triunfo es con guar un títol que arriba a cinco jornadaes de la fi prácticamente eh, en terreno no ninguno sí la verdad que este equipo desde que está en primera o bueno, el objetivo lógicamente es, es mantenerse como muchos otros en, en primera al final bueno hemos conseguido la permanencia prácticamente virtual a falta, como tú dices, bastantes jornadas y eso para, para el club y para el equipo es, es un éxito y al final bueno, los partidos se quedan disfrutar como como disfrutamos otro día en Sevilla, aunque el resultado no, no nos ha acompañado y bueno, al final el, el jueves contra el Valencia también debemos hacer un buen partido, para sobre todo para dedicarle al apoyo que hemos tenido todo el año a, a nuestra afición y a la ganada. Uh -huh. eh, Debutarles en el eh, equipo fidel del Valencia en el Mestalla en el 2006... ¿Te queda algun record d'aquella època o ja... És que has trotat molt per, per el món del futbol? És un tota molt del món del futbol? Eh, has fet la teua carrera, estàs sentat en primera divisió? ¿Te queda algun record d'aquell més talla? ¿En qui consideres que estigui en la primera línia? Sí, la verdad que recuerdo muchos, porque bueno, me he criado ahí, como tú bien dices, y llegué hasta el Valencia B, y precisamente en enero un compañero que tuve en Valencia, como Miku, el compañero actualmente de mi i bueno, la verdad es que jo coincidí con... Con gente que ahora mismo también está Estafando en primera división como, como David Lombán, que está en el Elche Bueno, Nacho Vincia, que está ahora en el Zaragoza Y en Catedral Sin Pues bueno, eh, de mi quinta es, eh, Silva También, un añito más es Raúl Albiol La verdad que, que un partido Bo buena camada, ¿eh? Sí, <risa> Payardó también, he compartido ¿verdad? Que Vestuario que Catedral Sin Ferrer con, con muchísima gente Y habla mucho y bien De la cantera de Valencia Y bueno, siguen trabajando muy bien a, a día de hoy al final, bueno, eh, es muy importante la cantera para un equipo y el Valencia siempre tira de ella Ascolta, eh, Jorge eh, y ahora en el rayo, eh, en este equipo del cual parlen moltísimo del segundo de entrenador, de, de Paco Gémez eh, anténme la pregunta, que no no, no recé en contra del segundo entrenador, pero es, eh, a estas horas de no sé si pude, pero vas a decirlo, ¿es una putada jugar de defensa en el rayo, tal y como juega Paco gemez Es diferente no, no es un defensa central como todo el mundo tiene en la cabeza nosotros, eh, nuestra filosofía todo el mundo la conoce y la del míster también es la de la de jugar bien al fútbol, la de atacar desde el portero a, hasta el delantero lógicamente y bueno, el central casi en este equipo son medios centros, medios centros casi son media puntas y así para arriba a todo el mundo y bueno, la verdad que al final yo diría que es una profesión de riesgo ser central en, en este equipo pero al final, bueno, eh, es un disfrute de, en este equipo con esta filosofía porque sí que es verdad que, que agrada mucho y así en algo es un lujo que una entrada como Paco Gémez pues bueno eh, voy a disfrutar yo de él de, de este año y los problemas que me quedan eh, ¿vos dono alguna alguna explicación de ver qué esa manera de el fútbol eh, no pero yo recuerdo a Paco Gémez Paco Gémez no era precisamente un estilista de la pilota coma, coma central eh, y la segunda idea de fútbol es absolutamente oposada no es el primer caso que conecte ¿eh? a lo que jugaba ¿vos cuenta el por qué esta filosofía? No, la verdad que es una pregunta que se dice mucho eh, Nunca nos ha contado el porqué Sí que es verdad que todo el mundo tiene el, en el recuerdo de Paco Gémez como futbolista Como ¿no? como si en este equipo no podría jugar él Pero bueno, hace poco fuimos a Vigo Y tanto Beritzo como, como Paco Gémez son dos entrenadores que le gusta jugar y, y sus equipos precisamente eh, jugaban muy bien Y cuando eran futbolistas no lo, bueno, eran otro tipo de defensas Grandes defensas, pero no de ese estilo Pero bueno, al final... Son productos que quedan ahí, a, a pesar de estar muy muy comunicativo con nosotros siempre y no nos ha contado nunca, pero bueno, al final el fútbol cada uno lo, lo vive de una manera y él en su momento como jurista era un, un tipo de defensa y ahora quiere ver a otro. ¿Y cómo iba a jugar el Rayo Valencia? Bueno, pues como como fuimos nosotros ya Sanche Pijuan, como hace poco le jugamos al Madrid aquí en Vallecas, bueno, vamos a intentar tener la posición, vamos a intentar tener la pelota y hacer un buen fútbol y es la única manera que, que este equipo sabe o puede ganar eh, jugando bien nosotros muy pocos partidos hemos este año hemos ganado este año sin, sin merecerlo al final pues vamos a seguir así a hacer un buen partido a tener la posesión y si tenemos alguna opción de ganar es así ya ja, ganes de revenja en la plantilla del tallo pero lo que pasa en la copa que tenido prácticamente en la y se vos eren a última hora Pues la verdad que ese partido lo tenemos a la memoria, lo uh -huh. tenemos eh, eh, fresquito porque es un partido que, que nos marcó, sobre todo gente como yo que no estábamos participando mucho en Liga, tenía muchas esperanzas en depositadas en Copa porque tú sabes que para los no habituales en Liga la Copa es importante sí. yo creo que hicimos muy en papel para, en los dos partidos, no solo en, en Mestalla para pasar, al final no tuvimos esa fortuna pero sí que es un partido que, que lo tenemos a la memoria porque eh, es como tenemos que hacer las cosas para... Para ganar un equipo como el Valencia, y bueno, el jueves yo creo que plantearemos un partido parecido. como más central que me es más eh, ¿Marcar un tipo corpulent, potente, eh, davanter, centre, pur, área como Álvaro Negredo? ¿O un tío con Paco Alcácer que siempre aparece de soporte al primer pal, que siempre sorprende, que siempre ha licado la pilota al peo eh, ¿Quién de dos es más complicado, pero un central? Tú date cuenta de, de qué jugador estás hablando Estamos hablando de Álvaro Negredo y de Paco Alcácer Que son dos delanteros Bueno, dos de los mejores delanteros que hay hoy en día eh, Sí que es verdad que son diferentes Como tú bien nos has definido Pero pero bueno, son delanteros que, que viven y tienen gol eh, Alcácer no para de demostrarlo Quizá Negredo no está en su mejor momento últimamente está afinando más uh -huh. Y la verdad es que juega quien juegue si juego yo el, el jueves, que ojalá, bueno, tendría una tarea muy, muy muy difícil. ¿Qué comentabas en el vestidor del Rayo cuando parlas del Valencia? Miraste Valencia, lo diferente que es desde del año pasado, los jugadores que ha podido fichar... ¿Qué se comenta del equipo del uno? Sí, sobre todo lo que te ha dicho, el, el cambio. En cambio, de, del año pasado a, a este parecía un, un verano complicado para, para Valencia. Ha, ha sido un estímulo complicado. Sí, de todo lo que, lo que ha pasado y al final el equipo se ha, se ha repuesto muy bien. Y ha respondido en, en el céster que lo que la afición y todo el mundo quieren. Está haciendo una grandísima temporada y al final yo creo que por méritos propios conseguirá el objetivo de meterse entre los cuatro primeros. Eh, yo lo deseo así y también creo que, que lo va a conseguir. Así que bueno, al final... Todo el mundo quiere ver al equipo donde, donde está este año y de la manera que está este año, al final, sabemos pues, que, que duran muchos años más así. Recordo del partit de l'any passat, va estar en Vallecas. El, el ratllo guanyà 1-0 amb gol de, de la Rivell, el jugador era del Celta de Vigo, eh, mm -hmm. que li va donar molt de malestar als centros del València fins que en una, en una acció acabà empomant la dins. Eh, quin ratllo anem a el, el eh, Dixous, després de mar davant del València? Va ser molt diferent de la temporada passada o oh, más allá de cambiar peces Jorge, la, la filosofía continúa en la mate eh, no se va a tomar el Valencia res que nos espere yo creo que no, yo creo que no se va a encontrar nada que nos espere, porque bueno todos los veranos del Rayo, como todo el mundo sabe cambia muchos cromos, muchos jugadores tenemos en esta plantilla muchísimos jugadores cedidos, que, que el año que viene no continúa, lo más seguro, gente que ha dado contrato y bueno, al final no va a mucho del partido del año pasado sí que es verdad que el Rayo estaba en otra situación porque estaba en una situación muy complicada agóicamente por general no al final conegugui l'obiu i este any com t he dicho antes, la filosofia d'aquest este Re del míteres' a fer bon full i a ganar i tirar paraavant pese al rival que sea i en el campo que sea. Al final el, el Rayo va a seguir a ganar com siempre i va a intentar jugar bien. Per els objectius cadascun lo juy que està d'ells o lo que se juga en ells, el tallo pràcticament el seu. el vales encara té que lluitar per a tancar la Champions eh animar un valencian més intens o això no té res a veure i vosaltres sabeu que en Paco Gómez el que no clava la cama eh, ho un passa malament. Sí, hombre, eso está claro. Paco Gómez ha demostrado que quien no entre dispuesto a dar el 120% en un partido el minuto 15 va fora. O ah. sea, que no salga intenso, que no salga con ganas de, de comerse la hierba afuera, y lo ha demostrado un mil veces que bueno, que no le importa hacer un camí muy todio el minuto 15 y al final, bueno, nosotros vamos a intentar jugar en intensidad seguramente la Valencia Valencia sí que es verdad que se juega algo muy importante pero pero bueno nosotros tenemos que, que ver como te he dicho antes el cariño a la gestión e intentar sacar los tres puntos de, de aquí al final todos los que podamos Bueno pero tancar caro Jorge Ferris en Vallecas es un club muy especial es un gutichos chicotech familiar de Spock que tenía en primera división un gutichos es el rayo Sí sí que es verdad eh, es un club peculiar es diferente a, y yo he estado en como tú has dicho antes, en el tratamundos, a todos los que estaban anteriormente, y la verdad que bueno eh, es una familia de, desde la primera plantilla, directiva, presidente bueno, la verdad que todos estamos muy unidos y eso se reflejaba en, en el campo, en el día a día, y la verdad que es un club que, que bueno, eh, gran parte de, de culpa estar tantos senyors en primera d'aquesta manera és per aquesta amica que tiene i per això et poden fer el treball bueno, pues desitjar-te que sigues molt feliç amb el teu nano amb Lucas sobretot que pugueu començar a ser feliços a partir del dijous allà les deu i pito de la nit que s'haurà acabat el partit i si és possible amb un triomf del València i que continuïs amb aquesta carrera en la primera divisió en Vallecas o on faig a falta però que tindré sempre eh, un València en primera sempre és motiu d'orgull Jorge, moltíssimes gràcies Gràcies a vosaltres al defensa valenciana, Jorge Morcillo y Cosí, del compañero Pedro Zamora, de la cadena Cope. la broma de que se estire que la Cope paga en se estira más a Pedro, ¿eh? Zamora se estira más. Zamora se estira más. Liudiré, ¿eh? Estira porque Zamora sí. Polgado, Aguayatel llevando un a cero, gol de Barral. Sí, Aguayatel llevando un a cero, Atleti, Clúdico y Real Societad han, han empatado a un y abans Manolo se disputaba ese escándalos partido entre el Barça y el Getafe, 6 a cero para la formación de Luis Enrique. ¿Això que vol decir? Que la tabla de clasificación, Manolo, pues el llevando una esportiva después de la victoria y encara que tiene un partido más que la resta de competidores pel descens pues está en el choque 14-35 puntos aún del Getafe, que también aporta 34 partidos porque hubiera jugado ante el Barça, y sí que Manolo, muy pendiente el levantamiento esportivo, de la jornada de que acabe de tancarse la la jornada, Luis Sobría y de Manolo, pues yo un Celta de Diego Málaga un Eibar Sevilla, un Real Madrid-Almería un Elx Deportivo, un Villarreal Atleti de Madrid tancará después de mala esta jornada mm -hmm. 34 Belliga, el Rayo Vallecano Valencia-Vallecas y el Granada Espanyol a l'estadio de los Carles. Molt bé, alguna cosa més te queda per dir, Folgado? Pues no, que en la Copa d'Alemanya eh, Klopp li ha guanyat a Guardiola continuant davant el Dortmund. En la, la Copa d'Alemanya Guardiola no s'ha no begut el Klopp. El <laughs> Júri <jury> Klopp. <en glob. laughs> Folgado, gràcies. <laughs> Adéu. 12 en punt. Entenem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi. Així, a Sports 97. I de la 97 punts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 y dos, comence ya que Carlos pues que su informe al que no me da temps, pues comence ya. Él ¿Eh, iba Bueno, Lima, ¿Qué tal? Eh, vengo ya ya te lo he hecho he revolucionado. Devolución, de vas <risa> envíame un misaje, Stigbyente el Dortmund Bayern de Copa. Yo ya digo cómo será. Está pues, no eh? Tengo que ser un partidaz. Ha sido sí, un, un partidazo, partidazo, se han ido al penalti, ha fallado los cuatro penaltis cuatro el, penales, el Bayern eh? de Múnich. Dos Yo. de ellos, los dos primeros se ha resbalado como aquel penalti de Terry el en la final, final de la, de la Champions, Champions contra United. Pero pero esto ha ido directamente fuera, pero pero bueno. Uh -huh. eh, Klopp está en la final Klopp está en la final Y, y Klopp en que puede ser el sucesor de, de Guardiola Més morbo imposible en esa en esa semi de, de Copa eh, ha, ha estado precioso Y, y, y de hecho Cuanto ha habido una competición y dones la importancia que te sí, Acaba siendo bonita Totalmente, la grada, la grada llena hasta la bandera eh, el, el, el que los dos equipos se tomen en serio Un partido de, de Copa Al final, pues las cosas salen bien Y, y se disfrutan eh, desde España, porque uh -huh. aquí en España la Copa, desgraciadamente, a veces no se le da el valor <ríe> que, que tiene. <ríe> es un desastre total y absoluto. Vicente Abao, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está usted, señor? Pues muy bien, también celebrando la derrota del Bayern de Múnich. Y, y me extraña que Leiva no destaque al portero. Partidazo del Langerak, partidazo de no jugó estaba... ya Windelferer en el se lesionó, pero pero de hecho es que el, el año que estaba haciendo Windelferer era horrible, horrible. Sí, ha parado un penalti, uno ha parado un penalti. Ha parado uno, ha parado el tercero, el, el cuarto la ha tirado Neuer, el portero del Bayern de Munich, que la ha lanzado al larguero, pero pero más que destacar ese penalti en la tanda de penaltis, hay que destacar una parada que le hace la prórroga Asba Stigger en, en a bocajarro con con su pierna izquierda, brutal, brutal el portero, como dices, bau. Bueno, pues eh, aprofitem ara que no està bo Si voleu clavar-se en ell Vau eh, o Leiva Aprofitem que ve tard, que estarà Tancant la pàxina súper, ¿Voleu dir alguna cosa ara que no està? I vos deixe parlar? Jo, jo, jo, jo, en No estoy <ríe> de en absoluto Con lo que està haciendo en el periódico Ni con lo que va a decir luego <ríe> ja, Això d'entrada per, a, per no, arrancar, no? Además, es que dice una barbaria es Intolerable <ríe> <ríe> Está muy bien, está estem preguntant-li a la gent en el Twitter esportxo, en nit, si farien rotacions per a, per a Vallecas el València et juga al dixous en Vallecas i la realitat és que no hi ha gaire temps de res en aquests moments ahir estaven parlant del 4-0 i avui ja que estar pensant en, en Vallecas de qualsevol manera no vull que se me quede res en el tintero i eh, ja que no està Bosch, l'oferisca a l'Eiva i a Bau, la possibilitat de, si teniu eh, alguna conclusió que extraure de la victòria a davant el Granada, que se'n ratxia quedat que no s'hagia dit, o que s'hagia dit i vulgueu refrescar-la, doncs pues este és el moment caballers. Jo le deixo primer al Sr. Bau. Bau! Bueno, jo del partit de me quedo sí. con lo que escrito hoy en, en Superdeporte i sí. és en la premonició de Robert Fernández sí. que ja el dia anterior escribió que fis que partido... durà el primer gol, no? No, que el enemigo de Valencia era el reloj y que a partir de ahí, cuando marcara un gol se eh, pues la gran diferencia que hay entre ambos equipos y yo respecto a las rotaciones que has comentado en Vallecas yo francamente las hubiera hecho contra el Granada el, partido el yo creo es... cre que donaba me para rotar el partido de Granada claro. o fins si y tot si el, Leibar, no. el de Leyva de Dumenje que el partido de, de Vallecas, pero sí que es cert que m'adona que l'equip eh, està i és eh, fa una altra costat o, o temps per a després, a partir de mitja, que ja tenim aquesta pregunta, eh, um, sí que pense que l'equip ara mateix està en un nivell en que si li fas un canvi per línia no té per què notar-se i fins i tot li pot vindre. Però d'això eh, parlarem després. Eh, si voleu deixar alguna més sobre algun nom propi, eh, i parlava abans de, de ir per Eh, per Negredo, per el récord tal vez, per alguna cosa si la voleu contar ahora en ese momento pero que Carlos Bosch ya amenaza ya, ya, está ahí ya, eh, Vau aprofita, aprofita no aprofita, le abras, no aprofita, le abras no, no, no, por toda una ganzúa en la mano acaba de forzar la puerta, que estaba atrancada y acaba de entrar en el estudio <risa> <Nosotros> <risa> no volvimos a dejarlo entrar pero no hay algún me, me, me, me remei mira, mira, mira la ganzúa lo que está solante es la ganzúa que en la mano <risa> No le abras, no le abras. No, no, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está colado, ya está colado. Ahora ya, ahora ya, lo que tenía que haber dicho, tenía que haberlo dicho más de que entrara. Carlos, pues buena nit. Buena a, a todos menos a uno. A, a uno. No te metas, no te metas con Leiva. <risa> Bueno, ya todos menos a uno. Buena, buenas noches, Pablo. ¿eh? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, Carlos. Eh, estaba diciendo, Carlos, eh, me entrevenís de... ¡Demanda judicial! De que a mí que ha pasado a demandas judiciales que he posado eh, vos por Twitter, que me posado siempre un FUM. ¡La gente me las pide, tío! No, no, tío. está claro, está bien. También es que tú eres de demanda fácil. ¡De demanda fácil! ¿Te vas a decir una cosa? Eres, ¡Eres un pitingo de la vida! Yo, me enseñó eh... Javier Tebas a, a las demandas. <risas> eh, Digo de en que, eh, prácticamente, para asaborir de ir ya está en clavaje en lo de shows pero Pero que no volía comenzar eh, el programa, si se te queda alguna cosa a perdir, del 4 de Ayr, del Mohen del Equip, de la racha de invatibilidad de la temporada de Diego Alves, de Negredo, si te queda alguna cosa a perdir sí, sí, de lo yo, de Ayr... Yo voy a incidir en... incidir por favor. Incidir en que... Mira, porque precisamente el manutebau el eh, señor Bau, que cabe que udic, que se pasa nervioso. Que, por cierto, ya sé por qué el miércoles pasado, señor Bau, se puso usted tan nervioso cuando dije que el partido de Villarreal con el Atlético de Meseta es un trámite y un partido bobo. Porque usted ha escrito todo lo contrario y veremos quién tiene razón mañana. Pero a lo que iba. Yo voy a incidir en, cuando digo que el Granada no es rival, pero al Valencia, no voy a llevarle mérito al Valencia. O digo, donarle todo el mérito que tiene el Valencia. Dic, es un equipo tal el Valencia, tan poderoso, tan convencido de lo mm -hmm. que fa las ideas tan claras que con Diu Manolo últimamente ya macera el partido a su gusto, no sé qué que Granada no le puede hacer ni pupita ni pupita se, o sea, ni hay que hacer muchas cosas para en claro, no, para guañarle un partido al Valencia y Granada no está en condición de hacer casi casi que ninguna, se tienen que alinear, alinear muchos astros para que Granada le pueda guañar eh, el partido al, al Valencia y eh. No és el moment de, de, de criticar Arturo perquè és de Levante i el Levante acaba d'aconseguir mmm, virtualment la salvació. Tres quartes parts de la salvació. Però el partit una miqueta el de Levante, vull dir, equips que van a Mestalla pensant en mi guerra sota i no fan ni pupita perquè veuen que lo que eh, enfront n'hi ha molt de bau i remate el València en sinificar quarta, sinificar quarta fa quatre gols i li pot fer cinc o sis. Més cinc que sis, però sinificar quarta. Pues el Real Maseta, que és un equip más depredador del ataque. de recordar, perdona que hay que traerlo, Arturo, ahora sí podemos agarrar el Styles eh, que tragué de el espíritu santo el día que parla, para el programa La Casa del Fútbol os digo que la gran diferencia es que este equipo ahora sí ya llegue el stems del partido. Pues, es que, es es, que, es que me acabes de recordar. Ya, ya, era los ya no solo, ya no solo el, el, el partido... El remato, que el remato, que, y, y el Real Meseta, un equipo más depredador, que arriba tiene gente muy depredadora y mejor que el Valencia, pues sin meter cuarta le mete 8-9. No nada, si es que la no hay más lectura pero en ese sentido Carlos eh, ya no solo el, el saber leer el partido es el que eres un equipo grande eh, de todas todas eh, el 3-0, el Valencia se pone 3-0 en el marcador sin hacer un partido eh, estético que diría partido, un partido normal eh, pero de equipo grande y, y yo creo que hay que destacar muchas cosas del partido de ayer, entre otras, los dos, los dos laterales, para mí tanto Barragán como Gaya hacen un Barragán lo Neymar, eh. Un, hacen un muy buen partido y y sobre todo Eh, eh vengo hoy y vengo un día después de, de que De Paul se saliera desde que salió. Y... Yo estoy con De Paul y no te da nadie la razón en el periódico soy yo. Y, y, y me y en... Estoy contigo. O sea, que el que mes contate dudas Carlos Voz, ¿no? En el tema de De <risa> Sí, sí, sí, en De Paul, Terrao, Pablo le en, en todo lo demás no. Yo creo que es que eh, es un futbolista que eh, la ovación que que se lleva de la grada Nada más entrar al Termocho. Tenía que juego. mirar, tenía que mirar exactamente yo, yo el, sí que, el sí número de el, el puntito de como Adir Roberwin Supermercado, perdona Manolo de. Sí. Mm -hmm. Ahora está ha demostrado estar más para ser revulsivo que para ser titular. Correcto. Eh, puede ser, ¿eh? puede ser. Pero tiene fútbol, ¿eh? no, Pero no... tiene fútbol, ¿eh? Y ese gol de San Mamés Porque tú ves a Rodrigo ponerse nervioso cada vez que tira gol y de Paul te oía el samba. Eh, el... ¿Qué te veo, pajarito? El poname? ratio, no es un el disparo, ratio, es un pase el ratio, el ratio, eh, ¿no? el ratio min muchas asistencies pero ya, ya no cree usted, que es vos, ¿eh? Es que sí, yo, ¿no? sí, sí. el de Paul, perdona, voy a cabo, ¿Mm? ya es una cuestión de ratio eh, estadístico, ¿no? Uh -huh. Ese tío tiene fútbol. Sí, de acuerdo. Yo, yo, te, yo lo que tengo que decir primero que nada que la exposición de Carlos Eh, sobre cómo hemos empezado el programa que él no estaba, él sabrá por qué pues <risa> Estaba eh, trabajando ver, eso te Yo sí, te sí, he visto ¿no? tuite, tuiteando Yo creo que se equivocan un tema importante, sobre todo en el debate que estamos hablando ahora ¿Rotaciones para Vargas? No, rotaciones ante el Granada ¿Por qué? Porque había 40 puntos de distancia antes del partido entre el Valencia y el Granada Significa la diferencia, que un equipo grande como es el Valencia actual contra el Granada que se va a segunda eh, bueno. Es decir, es, es un equipete ¿Rotaciones? ¿Qué mejor partido para? Qué mejor partido. Estás de coña, ¿no? ¿Perdón? ¿Este debate serio es serio? ¿Rotaciones? ¿Vale? Vamos, rota, vamos Antes, hemos empezado programa y ¿Sí? Hemos empezado el programa que sabía que hacer rotaciones Ante el Rayo Vallecano Yo digo que había que hacer, en todo caso Ante Granada o después contra Leibar Y no precisamente en un partido fuera de casa Leibar en Mestalla sale ya medio asustado i el rayo, el copa no pega un baño Jo no de, de rotaciones me he dicho nada, pero si quieres me mojo Es que no, no has estado bueno, No, no. Ara, ara, ara, a veure, no No se me desmanden Salga la cova Per l'amor de Déu, no se me desmanden Del tema de les rotacions parlarem eh, ¿Vale? Que serà a partir de mitja Que és quan llegim claro, la, la pregunta wow, que, claro, que, farau, finales, que, que es un si farol Rotariu de cara al d'ichoso És la pregunta que estem fent en el dia d'avui eh, A los nostres eh, oyens Però eh, encara hem de eh, claro. tancar el tema del partido de ahí del Granada, eh, que estaba centrarse en la figura de, de Rodrigo de paul. de paul del jugador argentí. Es que cambia el tema BAU, wow, ¿eh? Siempre fue siempre fue Yo creo que es casi obligatorio, si, si hablamos de, de Rodrigo de paul hablar también de Negredo. Eh, lo que le ofrece al equipo desde que entra, eh, ya no es solo el gol... Yo he dicho, perdona, Pablo, que detalle, pero a mí es el mejor Negredo en Giga desde que desde que la samarreta del Valencia sin duda alguna sin duda alguna ya no solo por el gol porque, porque el, el 3-0 lo fabrica también él con, ese, con esa asistencia y porque desde que entra se le ve con, con otro gesto que se le ha visto en otras noches en las que se le veía un poco más ansioso se le vio que salió a disfrutar eh, y yo creo que, que ahí podemos coincidir todos desde que salió prácticamente se barruntaba que Negredo iba a marcar ayer eh, yo creo que se barruntaba eso... en el ambiente a mí, a mí eso que ha dicho de Negredo me encanta, yo soy negredista y sobre todo pensando en la próxima temporada y hablando de Álvaro Negredo, yo me lo quedaba de todas todas, pero por una sencilla razón. Primero, porque es un jugadorazo. Segundo, porque junto con Javi Fuego son los que meten un ambiente en un vestuario de gente muy joven y los hace centrarse a todos. Yo creo que es un líder natural. Tercero, porque es muy bueno. Cuarto, porque Villa dijo en estos micrófonos, Señor Montal, que dijo Villa de Negredo? De, de, de ne el cuarto punto ya se acuerda. No, eh, no. no hombre, es que ey, ey, se me cedís la ve paraula com a autor y material y de l'entrevista, sí, cosa sí, que sí, li agraís, no. encara que la, la entrevista la va fer la, la, la redacció va... de la nena. Va la la nona, el bandido. No, eh, va a dir que era una debilitat personal que per a dir és el davante un dels davantes més complets que ha jugat al seu costat. Això va dir Exacto. David Villa en estos micros eh, fa quasi y ahora, una setmana. I ah, ara se me deja acabar la exposició del porquè o sea, Negredo está comprado por Valencia, eso está claro. Sí. Es una adhesión con una obligación de compra para el Valencia. Si te desprendes del después de la temporada que ha hecho, una temporada que empezó sin hacer pretemporada y, y lesionado, es palmar pasta y gastarte mucho dinero en fichar a otro bueno como delantero. Por lo tanto, tienes que sumar lo que te gastas en el nuevo delantero más lo que pierdes con Negredo. Sí, y cuando, a, le, sí, perdón, cuando Negredo, yo estoy convencido, primero es un tío que ya entra en el vestuario... I 4, perdona que te t'ha llevat però és es que tenim una notícia important que jo crec que sí. cal donar. Eh, L'acaba de donar eh, la cadena Cope cop en el Partido de les 12, notícia nacional, però conté una incidència directa a la Llegis. Eh, segons s'ha avançat en esta cadena, la FIFA ha avançat a la Real Federació Espanyola de Futbol que va aplicar-li al Real Madrid i a l'Aleti de Madrid la mateixa sanció que al Barça per no, per no poder fitxar per... Tema de Chóvens. Ya ni haga una teoría, ¿eh? que digo, cuando el Real Madrid... Cuando ficha a Odegaard... Ficha, ficha a Odegaard, mm. ficha al, al, al portero este Chóvenez de River, batalla, batalla, batalla sí. ficha a Asensio, esa a, fue y a Marco teoría. Asensio Correcto. era... Eh, están llenando ahora al buche porque van a estar dos años sin fichar, ¿no? Sí, ¿eh? sí. Entonces, pues... Los, eh... Fichando futbolistas... Que estar un paso previo al primer equipo de hecho alguien podía hablaba un poco de que la candidatura de figo era tan apoyada por el madrid para evitar una posible pues sí, pero para, para cuando se aplica eso no lo dice pues eh, teóricamente si avisa ya la hacer si español a fútbol es que o ve per aquest estiu eh, o ve per als dos pròxims períodes de fitxatge és no, no, a dir, no posa, natural no, o sea, no, sí. no el posa lo digo per gallà <laughs> ah, ara Florentino a tragar ahí por tramposa sí, eh, de... és que sempre vas un pas de més de enllà mara. de la maldat 12 i sense anem a fer una pausa per a la publicitat no, un segon, Montal demanda judicial perquè lo de gallà lo iba a decir jo pausa per a la publicitat ara tornes, vinga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 Este verano a la playa con Pepa Pig y Levante el Mercantil Valenciano. Haga ya su reserva de la toalla de Pepa Pig o de George Dino por solo 14.95 al comprar el diario Levante, el Mercantil Valenciano. Los más pequeños disfrutarán como nunca con sus personajes favoritos. Ven a Nissan Almenar y llévate el nuevo Nissan Qashqai desde 16.900 euros o llévate el Nissan Pulsar desde 13.900. Nissan Almenar en Paterna Nacional 3 y en Valencia Tres Cruces, Avenida del Automóvil. Si te agrada el Sport esta es la tegua cita obligatoria. Sports 97 NIT, el teu equipo, la tegua radio. Las 12 de la noche y 18 eh, minutos, habíamos eh, arrancado, pero se nos ha noticia de camino, eh, que no incidís directamente en el Valencia... O, o sí, pot o acabar sí. incidint directament en el València, per això la donem. Estàvem parlant del de partit i ara continuem parlant també, perquè ja que parla de l'actualitat del València pura i dura, que és el partit de Granada i el tema de Córdoba, però, eh, com us diguem, els companys del partit de les 12 en la cadena Cope han avançat que la federació ha rebut una comunicació de FIFA, per la qual sembla que Reiem Madrid i Elèctrico de Madrid van a rebre una sanció semblant a la del Barça d'estar dos períodes de fichatges, és a dir, un estiu i un hivern sense poder incorporar a ninguno y... De esta manera, al parecer si desaparece eh, el temor famoso del tema de Gallá. Gaya... Que eso ya está a mes pero bueno. Me bueno... Tengo... todos tranquilos, ¿no? Sí. Tranquilo. Claro. Y Ojo, lo primero que, que pensad. Déjame que, que os cuente una maldad que me ha entrado por mensaje directo vía Twitter. Venga. Y, y me pone me, me, me confirman que los hermanos te lo darán, la cláusula que sea <risa> es que yo el otro Total, día totalmente, totalmente no confirmado Total, no, el otro día vao, por ejemplo, con mi madre mm. la mare es muy valencianista com se envia a Sant San, San Bau y mi ma madre me decía, fa eh, pues una reflexió que yo le iba a decir, te la vaig a copiar, mamá molt bé, molt que ja té una clàusula de 18 els eh, seus representants volen posar una de 22 situació que em sembla ridícula y aplaudísca al Valencia porque el Forza a retirar un, la suave oferta la entraremos ahí en ese Manipula, momento mani, manipulando a tu propia madre no, eh, no, no, persona no, persona. no lo, que te, lo que decía mi madre Bauer muy bien pues que se vaya a Madrid y que los representantes en Madrid piden una cláusula de 25 muy bien qué razón la mujer la señora de Boa, claro que 18 señora. aquí pides una 22 vete a Madrid y a ver si le pone una 25 allí y a, y a, y a lo que iba Ajá. y esto y esto ya es un poquito para Pablo Leiva esto que están diciendo las rayos de Madrid que la verdad seguramente viene también a, mm, a a explicar lo raro del fichaje de Danilo en el tiempo y en las formas porque Florentino ya se lo veía venir porque lo de Danilo, che, 36 y ahora, ¿y por qué? si no te hace falta Ostres, algo, yo me recuerdo que algo comentar en, eh, un día en el sí, Superburgo si no, es que justo además creo que que nos cogió un martes yo, si no recuerdo mal, sí. porque nos cogió justo el fichaje de, de Danilo estando aquí Eh, sí correcto y, y es que ya se hablaba como decías antes, de los fichajes jóvenes y el día de Danilo era extraño tanta prisa del Real Madrid claro. por ir a por tanto jugador joven que no le va a dar entrada evidentemente en un futuro próximo en, en el equipo y, y lo de Batalla, Asensio degar el propio Danilo eh, eh, que se gastan 36 millones en un jugador que, que ya tiene una carvajal ahí ¿Por qué pagas tanto? Porque te dían muchas prisas no podías esperar es que al, al final y el Porto te recoge. Y, y el Madrid, no, no, el, el Madrid cosa, yo, lo deja evidente ya. Yo Elastic Patint fundamentalmente por un señor. ¿Vale? Yo estoy eh, ya un hombre que me preocupa de su salud. Y y, y digo seriamente, que Javier Tebas va a ir montando tú una trama para que el Atleti y el Real Madrid sigan en el rey del cotarro y que arriba FIFA y que arriba FIFA y estombe y yo me estaré patint esta noche. Pero que lo ponga los lunes o los viernes Ya está bien Yo estoy convencido que el Madrid Indudablemente lo sabía Las explicaciones existen en todos los lados Pero no solo lo sabía el Madrid Estoy convencido que toda la prensa Que pudo alrededor del Madrid Obviamente eran partícipes ver, de yo, lo que iba a suceder Mau, Yo el diario Como pasaría en, en el Valencia Si el Valencia no supiera pues, pues Carlos Mor, Manolo Montaer Sabrían lo que eh, estaban eh. El diario As, que es muy madridista, por mucho que aquí algunos lo quieran disfrazar de valencianista, el diario As, que es muy madridista, yo lo he leído al director del diario As, en más de un artículo de opinión. El Madrid está haciendo llenando el buche por esto, pero Pablo Leiva tiene una teoría que que bueno sí. la mía es bonita porque nos deja tranquilo pero pablo es muy malvado y, y vuel a ficar el susto en el costo. no quiero meter el susto a nadie en el cuerpo pero pero sí que tiendo a ser eh, algo malévolo en ocasiones esta y ¿Está bien? y creo que al Barcelona se le retrasó la sanción porque pidió que eh, que no sea que, que no fuera efectiva en el momento esa sanción y por eso se le retrasó un mercado de fichaje más tarde y sí, pero, eh, y si pasara eso iría... si pasara eso yo creo que el Real Madrid en este caso este verano que sí que podría fichar porque le, le dejarían sin el próximo mercado invernal y el año que viene de ¿tiraría verano el resto tiraía el resto este verano Por los jugadores que está siguiendo y en ese caso y en ese, eh, y en esa caja de, de jugadores que está siguiendo puede estar gallá y está gallá. Entonces ese es el peligro que el Madrid diga nos lo jugamos todo en este fichaje porque luego vamos a estar un año entero sin fichar porque no tengo ninguna duda de que si el Madrid lo reclama le van a dar la cautelar porque de eso no tengo ninguna duda. Ya le hemos liado, ahí va. Bueno, ¿hay, ¿hay, una, ¿Hay un homenaje ahí en la, en la peña de Pedreguer? El divendres, no, el, viernes, el divendres, vale. el divendres. La peña de Pedreguer cambia el seu nombre a peña José Luis Gallá. Mira, la peña de Pedreguer, si se si dirá peña valencialista de Pedreguer, José Luis Gallá, yo he hoy en Pedro Ballester, pero Pedro Ballester cree que uh -huh. es el subpresidente, y lo hombre está, no ha sido convencido desde la información, porque uh -huh. está convencido desde la ilusión... Sí que se pot anunciar el divendres, però no va ser així, no, ojalà, eh? Ojalà, ojalà. Altra cosa és que, bueno, la cosa del bloqueo que hi havia quan el va ha si es retira l'oferta, ara el futbolista que ha donat un passo adelante, com ja va publicar Superdeporte un diumenge la setmana passada, mm. encara que molts dubtaven i alguns hasta fins es tot però bueno, el futbolista ha donat un pas endavant, i, i, I els reucersors estan a través de i van bé, van bé, però queda una miqueta, ¿vale? Queda, queda, queda per, queda per davant. Bueno, pues és una notícia que vos estem eh, contant en el dia d'avui. i ja la que sembla, eh, semblant a la del Futbol FC Barcelona, va tindre que eh, afrontar Real Madrid i Atlético de Madrid. sembla que, pel que diuen, eh, van poc a poc eh, coneguant-se mesades... El Atlético ya tendría yo, la, comu la comunicación de la de la propia uh, FIFA. FIFA y el, y, el Real Madrid no, Y no. el Real Madrid no, pero vamos, la cuestión de minutos. Yo, yo, pues, yo, bueno, yo, pero, va... siguiendo, siguiendo con la maldad de Leiva... Sí, sí, ¿sí? es muy malvada, eh, Vau, es muy no, malvada. No, pero no, no, pero no, no, no está mal tirada, eh, señores. No, no, que está bien tirada, pero es que yo ahora añado, no les extrañe que mañana a Tebas le pegue un guantazo a Cardenal para que agilice todos los trámites, de trámites para que tenga para que, más, líquido para que, para que, más líquido todavía para que, para que, el, el que pasa es que va, van a pasar las vale. semanas, Cardenal no solta el famoso Decretley eh, ya a la eh. fin el tema de la vaga se va a quedar en una resa, porque que, va, que vas a parar la competición a falta de 3 o una vez que sacas pues y yo, yo, yo pero, pero la, pero a que... Tebas me da la impresión de que comienza a escaparsele una miqueta eh, algún gatet del tiesto, yudit porque ell està, ell està pendent de Credley, perquè aquesta decret de Credley de el que permetria és deixar capacitat de reacció de xerrar amb els clubs a l'altra gran oferta que vol fer-se forta que és la de Telefónica Si te Tebas eh, no aconseguís eh, que continue funcionant el seu imperi del terror i els equips perden l'aport a Dissab de Sinar en Mediapro i se van en Telefónica a Tebas no li queda ni un any com a president de la Lliga Yo, yo, pero, yo, yo, pero... yo lo que no sé, perdón un segundo, lo que no sé es cómo te vas. Todavía eh, no sabe que Telefónica es el gran retiro de todos los dirigentes del Partido Popular. <risa> es así de, claro, voy a zamlarar, ¿no? Es, sí, sí, sí, es, sí. sí, sí. Pues yo, yo, yo per yo eh, al valencianista que se entra, ah, para, eh, te muy pa eh Se ve para fichar directivos, o digo digo digo por Urdangarin rato que acaba en rato pero es que aquí más pequeñito José Emilio Herrera. El otro, él es que va todos a Telefónica. Sí, sí. Ya ya sí. Bueno, Tornanta al fútbol, bueno, sí, te... fútbol, Telefónica es popularísimo. Sí, sí. Popularísimo total. Eh, Totalmente eh, popular, Fantaría eh, Plus. Eh, eh, tornanta al fútbol, el valencianista es pregunta, bueno, fa no sé si dos anys. Retallar distàncies. A no, ben, no. La, la que no, no. La primera cosa que heu vingut és retallar distàncies. El valenciàista fa dos anys es va veure com se denuncia al Barça per fitxar els joves i veu com que es denuncia I al pregunta, Real Madrid. El València corre i se ferit, Carlos Madrid, Bosch. Jo he preguntat al València en el seu moment quan el Barça aquí es començava a eixir ja run-run rumores uh -huh. de que també s'estava es investigant al Real Madrid i al Real Madrid. Jo he preguntat al València i ell, mi machine que estuvo al día de eso y me digan efectivamente muchos también saben que se están investigando pero de momento no tenía no tenía ni ningún problema el, el Valencia tengo futbolistas un año paraten en la cantera pero que no tenían ficha y no pueden fichar y hasta que no tienen ninguna edad ¿no? de Faris, de Farisato Salomón Rondón ¿de dónde es? Salomón Rondón venezolano Venezuela. el Farisato de Venezuela que además de que Rondón es su ídolo es, es un futbolista muy parecido pero té futbolistes que, que s'ha tingut eh, el germà de Vinicius el germà de Vinícius, de Vinícius no ha estat sense fitxa durant molt de temps per a aquest tipus de qüestió i el València l'esté diu el València que ja hi ha ja són qüestions molt legals que se m'escapen que no hi ha cap problema i si el València si després de eh, multar al Barça e investigar a molts més denunciar al Real Madrid i al Real Madrid i al València no és perquè al València no li han trobat res denunciable, interpreta jo Pero Valencia estaba sobreviso, lógicamente. Sí, pero creo, Carlos, que esas, esas investigaciones eh, en los últimos eh, cuatro o cinco años son más eh, fuertes desde la FIFA... Desde que, que en Francia se denunció que en Inglaterra había una persecución importante porque la cantera francesa tenía... El una... expolio ya era hasta... Era, era algo que era tan evidente que en, en, en, se denunció desde Francia. Entonces la FIFA eh, comenzó a hacerlo más fuerte con equipos como, como Barcelona, que fichaba mucho de Asia también, eh, de África. Y al final, el, el que investigaran al Valencia, como dices, el Valencia podía estar al tanto, pero es una, una simple investigación que, que están haciendo... No, es que investiguen, y que, y que hacer, es que ¿eh? investiguen pero que, pero que, que no, no estoy criticando tienen no, que hacerlo. No, voy a criticar yo que Hacienda me investiga? Hacienda, dale. Hacienda me investiga a mí. Oiga, señor Carlos Bosch, ¿usted el de la guitarra? Sí, es el de la guitarra. Pase, busque. <risa> busque, ahora y no, trobe. El... Sí. Ahora, el que tenga Carlos, Rodrigo Rato ya se preocupará, Carlos, pero yo Carlos, lo tengo un duro Carlos, para... Lo que tenéis... para esconder los stones. El que tenéis que decirle a Isenda es, vos es la guitarra, sí, pase y busque. Y si trova algo, a partir. <risa> claro, claro. ¿Qué, qué problema hay Oye, es que yo no estoy a favor si el Valencia ha hecho ilegal que lo pagues y no. uh, o sea, además el Valencia tiene que pagar con los bancos es, eso todo eso, eso sí. que pagar eso lo, sí, si la, lo pago yo lo va a pagar campañeta, la campañeta la campañeta en el Borm y en el Borm 2 contra FIFA para sí. el tema va a ser maravillosa pero antes era contra FIFA, claro. sí. el Barça antes era el Barcelona el Barcelona y ahora la pedrerola que fará ay vale doce y mitja una pausa para la publicidad y tornem Decime el Twitter y reprenemos una medida actualizada del Valencia ¿Vos sembra, ¿verdad? Eh? ¿Faríeos rotaciones para el partido del Rayo? Esta pregunta la van a responder Pablo Oliva, Carlos Bosque, Vicente Bau y todos los nuestros oyentes que han enviado el seu Twitter De Así, eh, un no res, cuando acabe esta pausa para la publicidad ¿Dudas? ¿No sabes qué coche elegir? Cómprate un Citroën en Citroën Ugartesa Tomás Montañana, 14 Citroën Ugartesa, acertarás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 12 32, estan ja eh, eh, declarant-se damunt, no, estan ja opinant-se damunt, Carlos Bosch, Pablo Oliva i Vicente Bau. Però abans, eh, són salades per a nosaltres, les vostres opinions. Arroba esport 97 nit, esport 97 nit. Eh, Fariu esport rotacions, he dit davant del ratlló. Abú, és la plantilla més jove de, primer, més jove de primera, hauríem d'aguantar a foc seguir el que queda i més. I el tercer lloc és el nostre, amunt. Aos asiret diu de rotacions res que tampoc porten tants partits. Ara tenen que jugar els millors i els que millors siguin. Díga'voste que està bola afegit alguna cosa més? No, este se està evidentament que tots els equips investigats per FIFA, ese el via real. Uh -huh. Val, pues eh, també prenem nota. El diu eh president del Getafe. Val. Vicente Bueno que también había Un Twitter Pero este es de Consum Interno Francisco Muñoz Diu Cal que juguen que tenga mejor forma Els cracks Messi y Cristiano Rotten Bona pregunta Francisco Muñoz Més eh, David López Diu Si sí, Joel Dichos Faría alguna rotación Con por ejemplo El A de Cancelo eh, eh, Paco Vella Diu Joel Dichos Guañaría Y las rotaciones Me las dicharía Para la pretemporada El equipo que, que está fresco Carlos Zelvera rotaciones, desde que en uno tiró la copa no hay rotaciones que valgan, jugamos una sola competición, señores. Chino Crack, turno para De Poli y Enzo, quizá Negredo como titular. También eh, como titular también, el resto no hay que tocarlo. Arcadio Pérezán, rotaciones sí, pero sin volverse locos, no media plantilla como en copa. Avi Ramírez, un clásico La rotación es mejor contra el River y en casa contra el eh, y en casa contra el Rayo, hay que salir con todo. Peña valencianista del Facebook. Yo me dejaría de rotaciones que nos estamos jugando mucho. El cielo MES eh, VC Forever, de un no solo no haría rotaciones, sino que además en Vallecas al con todo, por descontado. arriba Alcácer, Negredo. Raúl Sánchez Lozano. Yo por eh, yo per rotacions no faria Però ficaria tots davanters 3-5-2 i ja per el rayo. JJ Molés VCF Diu Això en pereix una errada Perquè és canviar el joc del València Que Ve fent-ho bé 4-0 Al Granada Antones Cortell Diu Un escuet No Que no faria rotacions Paco diu Un par com a molt Enzo i Negredo Alenca i Descans Per a Paco i Javi Fuego Fabián Gag Des de França Que ens hem Que diu Ara mateix tots els jugadors Pareixen en, alguna... Pareixen en forma Alguna rotació Crec que nos notaria Julio, José Tarrega dio como mucho a Enzo por parejo o a André Gómez si alguno de los dos necesita descanso, contra Leibar sí haría alguna más Iván de la Rosa si de, si de Paul, Enzo y Negredo daría descanso a Paco, Fuego y Rodrigo eh, Héctor Rosé dice eh, a Sol una, llevaría Alcácer para posar a Negredo creo que Paco no está el top B Negredo está mejor que mai eh, Borete dio cap rotación, pero que queda a tirar el resto, la rotación espera la en que ven cambios no me explicaría de Pol en la segunda parte Álex, que dio muy pocas, es un partido muy delicado. Manolo, eh, Manuel Gira, que pregunta sobre lo que estén parlando de la prohibición de fichar a Madrid de, y Atlético. ¿Y ¿Qué opinan a Tebas? Amor, pero te quedas porque formas parte de mí al respecto. Eh, eh, Abby Tebas, eh, que recorda que el día que comentaron lo de Danilo, estaba ella así. Pues mira, en efecto, estaba ahí. a ser el día que vingue a... a... Uh, visitarnos y uh, Luis que dio que uh, fuego out por siempre y Enzo y en equipo descompacto y presión rival de la pilota y parejo y André mes cómodes <coughs> y um, perúltim Montosa Granell que es uh, buena Miki del Llamato Esportivo que dio hola Miki la en que Valencia tornará la ciudad de Valencia pues esto la pinta de que llevan atre el cabet del Pau just en el momento decisivo de la temporada de Juan Pichore estaba todas estas de darrere arriba del momento de Sisiu esta representante del equipo. Oye, hay que alegrarse, hay sí, que alegrarse mira, de que el... siempre dos equipos en primera es un motivo de alegría. Hay que alegrarse que el Valencia visite año a año el, el Ciudad de Valencia uh -huh. significa que el Levante sigue de, un año en, más y que vengan piques y que eso es bonito, y el que diga que no es que no no tanto fútbol. Bueno, creo no, que hay hay que alegrarse simplemente por el Levante porque está en primera división, uh -huh. no porque el Valencia visite el campo del Levante y ahí, ahí pegamos el choto ¿no? por el Levante en sí mismo no, no, yo parlo par no, no, claro, evidentemente yo parlo par de Llevan Dunio Esportivo yo parlo de la importancia claro. que extienden dos equipos claro. en primera división y esa importancia pasa porque Llevan destiga en primera ni más ni menos he hablado, he, ha he hablado en boca de mi madre que era la abuela uh -huh. no, no, no le gustaba mucho el fútbol pero siempre me decía ¿O le vas páginas a los pobrecitos estos? <ríe> <ríe> ah, bueno, senyors... No, el tema de la... bueno, perdón, ha acabado, vao, ya. Ha acabado, vao. Retos... Sí, de... no, i per què? Ni de conya. <ríe> Com dirien en el examen que quan tenim carros i jo xicotets, que anàvem a escola, si no, justifica tu resposta. Ni de conya. Rotacions, jo a l'equip no el veig cansat. Eh, tots van jugar tres partits en una setmana. Tots tenen molts partits. L'equip ha jugat poquets partiche esta semana y estén preguntan por rotaciones y la chen conciencia, si sí, yo fería alguna ojo, llevar al cáncer de Ficaran Iredo no es una rotación es un cambio, una yo decisión técnica yo manejaría un jugador perreña sí, vale, per, per, per, per, per, porque, porque cree que además eh, oxigena el equipo y y yo, la, yo, la, yo, yo creo la, que vamos. el Dichous and de chutar es que mejor estiguen en ese momento sin ser pensar en el partido del Dumenche y el Dumenche han de chutar es que mejor estiguen ya el otro partido ya, y sin acabar la lliga no has d'estar pensant en un altre partit. Ja. per a mi, per a mi eh, seria un error seria un, un, i, i un error greu. Jo no pensaria disculpa que te faci una, una xta d'acotació. Jo no pensaria en el partit següent si fóra un calendari normal però que, resulta que de sis d'orga que resten tres es juguen una setmana, no és un calendari normal, i jo, ho dic a més obertament, sí penses donar descansos i fer rotacions, i després entrem. Jo crec que una perlina tal com està l'equip no ressentiria, seria Sàvia Fresca i Sàvia Nova i Tenc que tindiria ganes i crec que podria vindre bé. Ara ve. Ganes tenen, és que, és que estan jugant i tindirà bé. Tamé, ara ve, eh? Un, no digo que el Arsenal no tienen, que aportarían ese plus del tío que te la oportunidad eh, eh, en un momento de decisivo. El tío, equipo está algo. Dulce, te lo está jugando todo y te quedan cinco partidos. Sí. Tío. Cuando el equipo está dolce, Carlos, tres rotaciones nos roten. ¿Tú te recuerdas en quién Guaya de Valencia la llega en Sevilla? Que sí, sí, que sí Yo estoy claro pero tenías en cara una UEFA que no sé qué ¿No te quedas re este? Yo, no, yo, yo y Manolo Usted pues yo... a mí me pregunte no me quiere convencer es no, que no, no, lo, no. Entiendo. Lo, que voy que... lo que Lo que voy que es contradirte ¿eh? que tú siempre contradices a la resta y te tocas cuando te contradigo el... bueno, tú pero es parte del show Yo bueno, y... ¿Qué a todo el mundo? <risa> Hoy me voy a subir al carro de Carlos ¿Cómo? <risa> bueno, pues entonces me a la monta <risa> a tierra De judicial De No, me voy a subir al carro porque porque ya lo comenté antes de que comenzara esta semana tan cargada de partidos eh, hay que pensar en el partido que se juega eh, eh, ese mismo día eh, Vallegas no es un campo fácil a pesar de que el rayo no se esté jugando absolutamente nada pero ya conocemos a Paco Gémez y le gusta bastante poco perder le gusta bastante poco de Paco Gémez voy que parlem y luego otra cosa yo creo en la defensa no tocaría nada sobre todo después del partido de, de, de Barraganga ya y de y de la pareja Mustafiutamente, que para mí es intocable. Y más cuando te estás jugando la liga. Creo que eso es intocable. Luego, eh, si vamos al centro del campo, creo que Javi Fuego es uno de los mejores en el partido ante el Granada. Sí que podemos pensar en, una, en un posible cambio Enzo Pérez-Javi Fuego. Pero yo creo que al final tiene que jugar el, el que más rendimiento le da al equipo y actualmente creo que es Javi Fuego, a, a día de hoy. Y luego arriba... Eh, ese cambio Negredo Alcácer yo sí que veo el cambio pero a, a, llamo a esta a este, eso es una, pero yo te preocupo, le llamo ¿es cambio es una rotación no, por eso le he llamado ah, cambio amigo. Le, le llamo cambio no le llamo rotación porque creo que es un cambio medio obligado por ver cómo se comió ayer el partido Negredo. a ver eh, eh, a, hoy, hoy, a perdón, Bau, sí, perdona que estás ahí en la cueva y como no dices bah. nada Dale, tío, uh, uh, uh, uh. Todo, si toca a mí no estoy de acuerdo Yo no haría rotaciones eh, jamás contra el Rayo Vallecano. O sea, jugaría con los que yo considero que son los que mejor están para jugar. Que puede ser Alcácer, puede ser Macri, da igual, pero no haría ninguna rotación. La defensa para mí es sagrada, es decir, esa línea de cuatro funciona como un reloj. Y si por... al final nos va a dar la razón, Vicente. No, no, es que yo, yo nada más empezar el programa he dicho que contra el Rayo jamás. En todo caso, pod si podría hacer alguna rotación, y fíjate, y, y casi que no, contra Leibar pero solo contra el Eibar y alguna y con cabeza. ¿Por qué? Porque el Eibar, cuando sale a jugar en Mestalla, pues hombre, no es lo mismo que tú saliendo a jugar contra el Rayo Vallecano. A lo mejor, Mau, eh, es, estilo Barragán por, por, por cancelo. cancelo, ¿no?, ah, por ejemplo. Sí, sí por ejemplo, sí, sí. pero es que... El, el, el, mismo, el, mismo, el, mismo Nuno, el mismo Nuno contra el Granada reaccionó rápido y en cuanto vio que se comía en el partido, cuando vio que la teoría de Ruber cobraba fuerza, hizo los tres cambios de golpe para refrescar el equipo sí. y para no cansar a la gente. Puede hacer lo mismo hoy, incluso contra Rayos. Si te pones el telón, pues... Y ya no, solo, ya no solo los cambios. Yo creo que le, el equipo... No, no le mandó al, al equipo el mensaje de que había que frenar un poco pensando en el partido de Vallecas. La, pero es, yo, el equipo pero baja final... el pistón y, y ya no solo ya no solo eso. Eh, hay que aprovechar que, que el Sevilla visita en campo difícil. Yo, Mira. al final, yo lo veo de otra postura. Eh, lo veo de otra postura. Que no se si me opinar sobre el asunto de Alcácer Negredo. Yo lo veo de otra postura. Quiero decir, yo me quedo en cinco partidos y si yo soy el entrenador, y creo que Barragán hoy está mejor que Cancelo habiendo jugado bien Cancelo que ha demostrado que tiene materia prima que es un sí. futbolista por el que se puede apostar otra cosa es el precio 15 millones, ese precio que pone Méndez ya no lo pagaría nunca, yo yo pero materia prima tiene eh, pero si yo creo que Barragán está mejor que Cancelo y lo estoy poniendo todos los partidos ¿eh? ¿por qué le tengo que dar una ventaja al, al rayo vaticano cuando me quedan 5 partidos? ahora, pongo a Barragán Dos partidos, y, y, y se ve ha cansado, a lo mejor ya, claro, pongo al otro, pero, o sea, pero Barragán está bien, que quedan cinco partidos, los profesionales, la si, temporada si ha sido cargada. A, si, no, vos o que viene, que, si vos antes penseu que per ficar per exemple, a Cancelo per Barragán, a Enzo per Fuego y a Negredo per Alcácer, el equipo se va a resentir... No sé. Es que es que no le teniu sense de fe a esta plantilla. Yo no estoy diciendo, no imagínate, diciendo. imagínate, Manolo, yo tienes, no tengo porque tienes tajas a nadie. Tú tienes un traje. Pongo lo mejor. Tú tienes un traje muy bueno, de una marca estupenda y tienes una gala que te estás jugando, o sea, que, que una gala importante, tú te pones el traje, el mejor traje que tengas, no te pones uno. Un claro bueno. sí. No te, pero un pero bueno, ver, pero, bueno, te el mejor. Ver, pero vamos a ver, el Barça Se está jugando la Liga y la Champions y la Copa del Rey, ¿eh? Y que está en la final. Y cuando le viene el PSG, hace hace hace rotaciones pensando en, en no sé qué, no sé cuántos, pues el rayo es tu PSG. ¿Eh?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 que si juega Barragán Que si juega Barragán Y no sé quién, no sé quién El equipo tiene más garantías Que si juegan los otros Eso es lo que digo yo Y ¿sabes quién lo demuestra? No lo digo yo Lo hace el entrenador que los pone Sí, evidentemente pues yo, yo creo que la línea De verdad, la línea de cuatro laterales Lo creo que es intocable que, hable, hable, hable. Eh, Pero de aquí al final de la liga Y también creo que con Cancelo Se ha hinchado mucho el globo Es decir, Cancelo hizo un muy buen partido contra un equipo que no defendió en absoluto, pero hizo muy buen partido de Fegulí, no de Barragán, ojo. que es que yo me la cancelo más como un Fegulí corriendo la banda? Sí, un posible interior, tíos. No, no, es que defender de defiende de pena. Ahora, si no te atacan los otros y te deja un otro punto... Yo creo que tiene condiciones... En que no está al nivel. Yo ahí consiguis que... Ha mejorado, pero en que no está al nivel. A Juan, un solo partido... Eh, solo ha ha un partido realmente destacable que lo hizo francamente bien y yo sí, lo aplaudo. Pero, pero, eh, pero no tenía oposición no, Pero cua, va, cuando va, se lesionaba Barragán, perdona, perdona Carlos, cuando se lesionaba Barragán, canceló de la talla, ¿eh? Bueno. Canceló de la talla ahí, sí, quitando o sea, el partido de Vallecas, que salió asustado porque sí, el entrenador totalmente. lo señaló, es un error del en uno. Eh, a ver, yo, pero, y al final canceló no voy a decir que sea un acto de fe, pero que tienes que mojar desde otro punto de vista, quiere decir, es que mmm, Cancelo viene de, de, del Benfica B Y el Benfica B no es el Valencia B Que la gente tenga muy claro El Benfica B no es el Valencia B Había jugado 18 minutos en primera división En Portugal, que la primera división de Portugal Es Molleta sí. Es Molleta sí, sí, Y tampoco sí. es Gaia a, a lo que quiero decir sí, Al final a, a, a, que, Dejando la margen del precio A Cancelo, Bau Lo que lo tenemos que juzgar Es por lo que le vemos que nos puede dar Claro, que está verde, ya lo sé yo. Eso está claro, pero claro. que está verde, está verde como una lechuga. Claro que, no, que está... Más que no, pero... que se, le, se le ven detalles fantásticos. Claro, no, pero de, de hecho, lo en lo que está verde se puede aprender. No eso se sí. puede aprender. Lo que no se puede aprender, lo que no va a hacer nunca Barragán es lo que hace Cancelo. No me chilles, porque con los cascos que llevo puesto... Me... Pues póngase bueno. usted otros cascos, Mira. a mí que me cuento. No, voy, voy, voy a estar soñando con usted toda la noche y eso, y eso ah, es ver, una pesada. Bau damunt que vos veu i tard, ve creu a et. Demanda judicial. Demanda judicial. 12.46, fem una pausa. I el rayo, quin rayo... I la cançó que demana jo? Bueno, a la torre de la pausa... Sí, tio, saps què passa? Que per culpa del Rafi em toca a tots els altres sempre té la culpa 12.46, una pausa però... i eh, sentim la cançó de Carlos i vos pregunto quin rayo penseu que anem a voler dir xous perquè teòricament és cert que ja tenen tots els objectius abastats que ja no tindríem a fer ni per a ni per baix però això pot ser un home de refil per... o i sent relaxats o i sent, sense ser pors i sent ser complexos Té alguna possibilitat, encara no? 5 o 6 puntos Tira. ¿Dudas? ¿No sabes qué coche elegir? Cómprate un Citroën en Citroën Ugartesa Tomás Montañana 14 Citroën Ugartesa, acertarás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 Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria Esports 97 NIT El teu equip, la teua ràdio 28 i 48, continuo amb l'esport 97 eh? NIT És la cançó que ha demanat Carlos Besson unes Unesca, unesca M'explica unes unes unes unes unes aquestes grans que de cortat-ho, sentiu està cantant en usquera Ah, molt bé Per què he triat esta cançó? Voste dirà Perquè a mi una persona parlant de futbol en usquera No m'ofèn Em pot ofendre algú parlant en usquera En valencià, en anglès o en xin o en singapurès eh? Diguem-me algunes coses Però una persona parlant de futbol en usquera No m'ofèn Dita això Però que passava a Maria el traure de l'Ibar En Garitano Trier esta cançó de Cortàtu que es en euskera, que me encanta, y no sé lo que digo, tío, pero la cansó más a Se si dio Sarri Sarri, pero no tiene ni puñetera idea de qué va. Pero me mola el escádez Sarri Sarri, que lo ha dedicado a, a Garitano, el entrenador del, del Eibar. Cuando le pregunten a usted en euskera, conteste. ¿eh? Euskera. Y ya no solo Carlos, de chapó lo hizo Garitano, creo que también de chapó lo que hizo del, el jefe de prensa. ¿De de prensa ¿Eh? ¡Dan la clave! cuando dice señores que llevamos 6 años sin primera no seamos catetos 28 <risa> <risa> y quién rayo espera? pues eh, espera un rayo vallecano eh, al estilo Gémez que yo tengo muchas eh, reticencias ya la pararon de él cual sea una manera voy a un valenciano que lleva en el rayo que es central que es José García Morcillo que nos ha en la primera mitad del programa emparatarme el fútbol del rayo vallecano y en Saka Vaz reconeguen que jugar en el rayo como central es una profesión de risca diferente no, no, no es un defensa central como todo el mundo tiene en la cabeza nosotros eh, nuestra filosofía, y todo el mundo la conoce y la del míster también es la de la de jugar bien al fútbol la de atacar, desde el portero a, hasta el delantero lógicamente y bueno, el central casi en este equipo son medio de centro, medio de centro son media puntas y así Para arriba a todo el mundo Y bueno, la verdad que al final Yo diría que es una profesión de riesgo Estoy centrada es en, en este equipo Pero al final, bueno, eh, es un disfrute Jugar en este equipo con esta filosofía Porque sí que es verdad que, que agrada mucho Y al final, bueno, eh, es un lujo Que me he entrado como para Gómez Pues bueno, eh, pueda disfrutar yo de él De, de este año y los dos más que me quedan eh, Es curioso eh, él, es en, él es entrenador que él en un finos estilistes quan jugaven eh, ara van de finos estilistes a la banqueta eh, la, la crítica perdona, Bau, la crítica eh, diuen que aquests entrenadors eh, que juguen a l'atac són osados valientes, per a mi són incomplets perquè fins que no se prohibisquen els porters i les defensors en el futbol, el futbol consisteix en defensar i en atacar, i entrenadors que volquen tot en l'atac o entrenadors que volquen tot la defensa per això mai m'agrada Hector Cooper tot i les dues finals de Copa a mi me pareixi d'entradors incomplets. Dit això, no, Leiva, yo tengo, Bosch i Bau. Jo tengo que decir sobre Gemet, que en primer lugar darle las gracias por cómo planteó el partido en Mestalla, el partido de vuelta de la Copa del Rey, con una ventaja enorme que tenía seguir jugando el la batalla. El tirar per la borda. Es para matarlo, pero para matarlo directamente. Es decir, me parece un tío interesante en cosas, pero indudablemente incompleto. Cuando tienes una eliminatoria encarrilada, como la tuvo el Rayo, la tira pues, eh, vale, el Valencia pegó un arreón tremendo, pero es que le dejaron pegar ese arreón tremendo, el Rayo siguió, siguió jugando abierto y el mismo Morcillo que eh, creo que jugó en el Mestalleta, ¿no? sí, sí, sí. En Que yo le ya le llamé fantántola respecto y un granizo. <laughs> <laughs> pues un tío fantàstic ¿eh? No, no, si sí, ya ja no sé, ja sé. pero creo que crec... en Sates, perdoneu, eh, para que ya eh, en Sates va a ser Pare. Digo, oye, yo había ganas de nosaltes. Yo, no, yo pues yo, agarro el teléfono. Pues, ya la no has tenido pero yo creo que es miembro de la curva norte. <risa> no os fallamos años que vais a ir de, de, así de, yo, de Valencia. Yo, Manolo, ya te lo he dicho delante el corte, con Paco Gémez peleamos. Yo me parece un entrenador inteligente eh, que no, tiene... Un, ¿Un entrenador inteligente, inteligente me... o Pablo? A, mí, aquí, a mí me parece... Gémez en Mestalla. Yo creo que toda persona inteligente a veces comete fallos. Creo que, por ah. ejemplo, él ha aprendido de otros años cuando jugó en el Madrid y este año planteó el partido diferente con el Real Madrid, que se lo gana en la segunda parte eh, pues porque en Madrid encuentra esa flor que a veces tiene. Creo que, como sí que estoy de acuerdo contigo, a veces has dicho, exagera eh, su afán por el toque cuando juega contra los grandes porque ahí sabe que hay más cámaras pero creo que lo en salvar al rayo cuando quedan 5 jornadas 15 puntos todavía por jugar eh, un equipo así, año tras año y además eh, haciendo disfrutar a Vallegas, creo que eso lo dice todo y a mí, ya lo he dicho más en más de una ocasión me gustaría verle al mando de la Roja Yo, es lo que iba a decir yo lo he dicho alguna vez por Twitter, me voy a mojar eh, en la selección española ya está bien de, de entrenadores eh, momias eh, que, que van allí a jubilarse eh, eh para el para fútbol en el que la selección española ha encontrado un camino yo veo a Paco Gómez tiene que pulir eso tiene que sí. pulirlo no me gusta nada que cuando se enfrenta al Real Madrid ponga a Casillas por por, por, por las nubes porque está buscando el halago fácil ojo ha salvado al Rayo falta de 5 jornadas pero el Rayo tiene buenos jugadores sí sí porque al final uno no se salva a falta de 5 jornadas pero, pero hay otros hay otros equipos que tienen grandes pero, jugadores y, sí, sí y claro. se van a ir al hoyo ¿eh? pero al final chicos el rayo, Paco Gémez piensa que haciendo esas cosas que a mí a veces me parecen locuras, eh, me meten seis en, en, en Vigo, pero luego en cadena o tres victorias, oye, al final el rayo se ha salvado, holgadamente. ¿Qué tiene que hacer Paco Gémez en el rayo? ¿Qué tiene porque... que hacer? ¿Por qué habláis de Paco Gémez como candidato a la roja, ni más ni menos? No, no, yo no hablo como de Paco Gémez como candidato a la roja me Yo me digo que sería un entrenador que, un entrenador que, que, ves, que yo en lo llevaría a la selección es española Per mi pareció un entrenador un unfladísimo per la seva clara mediática Per mi un entrenador torna a dir que de los dos aspectes fonamentales que té el futbol, la defensa y el atac no més treballa un l'atac la, sí. Per mi és un entrenador incomplet Igual a que són incomplets els entrenadors que no més treballen la defensa I sí. va a ser molt crític en Cooper i Mendugui Montes Galtades, os ha gustado al final de cof de Champions? todo lo que tú publiques. En aquel en aquel equipo con después de Manara Fabinítez estaba para Gómez que quedarse en una final, estaba para Guañarla ¿Vale? Si ¿Val? me permitís si sí. me permitís un símil, yo a Gemes lo veo un poco como como Cancelo. Verde verde verde, es decir, hay cosas muy interesantes, pero le falta cuajar. Lo que hizo Messi es de muy prima, muy primavera y eso significa que no está todavía pulido, ¿no? Ahora que hace cosas interesantes, pues como Cancelo. Sí, 15 sí, millones, sí. 15 millones la Roja, pues no. No, yo yo creo que tiene que pulir, co pulir cosas, pero me repito. Y, y creo que el ejemplo dos o tres temporadas claro, rayo, Estás eh? hablando de una persona que ya ha demostrado que, que el Rayo cambia toda la plantilla cada año, sí. Eh? Sí, sí, sí, no, sí. ¿eh? cuidado, eh. O sea, ¿qué no, no, que hacer no, no, jugar a la hueva al Rayo. ¿Cómo dices si este es el único entrenador que que salva al ah, Rayo? No, Vallecano. no, no. Eh, Señors, eh, es eh, el único de... entrenador que salva al Rayo Vallecano le caen palos. <risa> no, yo digo que a mí no me agrada como entrenador yo no digo que siga un rollo entrenador, yo digo que para mí es un entrenador incompleto que, que tiene molta clac mediática al, al subvolta también es un digo... poco farandulero, sí, es farandulero oh. pero yo también te digo que si Paco Gémez fuera argentino y hablara con ese acento se venderían muchas, más apurras sí, de las que se venden madre ¿eh? mía, madre mía es que... Señor... ¿qué me decís? no, escucha re loco eh... ¿me entendés? <ríe> eh pensé que el rayo eh, res que patir el Getafe empatado, ¿no? el Getafe, casi sí. eh, creo que <ríe> un problema más penal de Messi y en el trofeo, hombre del saco eh, de eh... <risa> <risa> Bella ba va a hacer una pregunta va ¿Vale a hacer una pregunta Baul, que yo me he quedado solo en la redacción Baul, defiéndeme, ¿a que Clara claro. Munteran mejor que Xavi Hernández? Clara no, no, no, no. Munteran, ¿a que sí? dilo, dilo pero no, no mal te a compararlo. ¿sí? ¿Ves? ¿Ves cómo pero, sí, no, Pablo? ¿Ves cómo sí? Ascolteo. Porque sí, sí tendría el mucho mejor disparo que Xavi. que Charly. Tú eres. El eh, mosqueta no es no Mosquera, eh, minutos la pregunta. ¿Tú has visto, tú, perdón, tú das mi cara un momento digamos. <risa> atiende Bavo, atiende Bavo. Eh, el rayo no tenía, el rayo, rayo es el se en se patir per baix, eh, y tengo que opciones, perdón, alguna podía atender, pero bueno, eh va a jugarse ese complejos ¿O vas a llevarse la tensión porque... Te ¿Qué rayos espereu? 0 Tú es un 0-3. Oh, pero es que se pero, me... 3, pero me señala eso, Carlos, justifique su respuesta. ¿Quién <ríe> rayos espereu? <ríe> yo espero el rayo de siempre. que El rayo, eh, en ese sentido, no es muy cuidadoso. y da igual la presión que tengas en me va bandiao. Yo lo espero vale. todavía más duro que siempre. Porque... Eh, que nunca, perdón. Eh, hace una semana o hace una semana y media... Eh, el Celta de Vigo le pegó un un, le re, le ¿no? pegó un repaso inmenso y dos días después, Paco Gémez suspendió el entrenamiento 20 minutos. Después de que se iniciara el entrenamiento, ya les está avisando de que quedan pocas jornadas, que el objetivo está cumplido, pero que aquí no se relaje nadie y que hay que salir con un cuchillo entre los dientes. Entonces, por ese motivo, pienso que el rayo va a salir a morder. Sí, yo, wow. yo, yo espero el, el rayo de siempre. O sea, espero un rayo competitivo, un rayo al ataque, un rayo peleón y va a ser un partido complicado por eso mi negativa rotunda que al que en uno haga rotaciones en este partido, ahora el Valencia a un equipo que juega tan abierto y tal y como juega el Valencia ahora ya, bastante cuajado es decir, entrando por bandas como cuchillos y con gran remate yo creo que es un partido que le puede venir bien sobre todo, pues asentarlo para, para este sprint final ¿no? Que no, Yo, parece, yo parece le preguntaba no a Més eh, en la especie de Kimbray o Sobato va del Valencia le preguntaba a Morcillo, en casa recuerdo lo del partido de del Copadiu Ahora, nos queda ya unas ganas de Revencha, pero no tan de manegar que ese partido va a quedar en el vestidor, porque él tenía el Lama y se emocionaba. O sea que mmm, Revencha no, pero que Garete es O sea que... Salud, ah, a ver si, y a ver si empiezan a rular ya lo de las donaciones, que es hasta final de temporada. Ah, están ajá. haciendo reuniones de la Liga Do, para que no haya... Donaciones, donaciones... Eh... Que ya no son, no son primas, son a, donaciones... A, a ONGs, correcto. Son donaciones que no tributan. Son hermanas. En efecto. Vau, gracias. A usted. Bona nit. Leiva, muchísimas gracias. Hasta otra. Adiós. adiós. Señores, lo dixemos así. Eh, Demarese dos y mitja el Super Murciela con el levanto de televisión y 97. Pulse radio. Demarese dos y mitja. Torrem eh, es de la radio. Acaba Esports 97. Comienza la nit. Gracias. Adiós. Y Programación en Valencià con el soporte de la Consejería de Educación, Cultura y Esport. Generalidad. Vivo mi vida de lo camino da. De lo camino da. Y pasamos los momentos más amargos codo a codo intentando reaccionar y riendo como locos al instante de cualquiera que se atreva a respirar. Frío por el norte. El se... La 97.7 Radio. Aquí comienza 97. Fórmula 97. Fórmula 97.7